Hola, hola, se mueve contigo. Zona 69. Zona 69. La música se mueve. En cabina, en cabina, en cabina, Raúl Fernández. Ya estamos conectados y conectadas a través de Zona 69.net. Ya sabes que los domingos, ahora entre las 4 y media y las 6 de la tarde, nos puedes llamar en tu bolsillo a través de tu iPhone, de tu Blackberry y de tu Android y las aplicaciones de Global House. Y también nos puedes escuchar en Global House Radio.com. También ahora los lunes, martes y miércoles estamos en directo entre las 3 y las 4 de la tarde en zona 69 Live Show. Que la música no te falte este veranito. l o n u e v o de David Guetta nos acompañará por aquí. También Michael Jackson con este Hallebot. パワー kiss m イ。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 69. Ya estás dentro. You wanna ball it, listen, I swear you're good, I won't tell nobody You gotta be a F, I wanna see that girl, it's all women invited Hair dudes and nails, that Louis Chanel all up in the potty Presidents in my wallet, no rules, a bout it No, no w a s to f i n the h o t t i e s I got it Shorty, it's never too much, keep me doing too much Ten to one of me, I can h a n d l e that love f o l l o s in my reach, we can all get buzzed Holla cause I'm free to whatever, it's no rush So many boys do many in I here, where I'm、uh、here with my friend. He got to thinking, and that's when he said, w e girl, w e t l w e girl, well, girl, well, w e l girl, w e t l girl, well, girl, well, girl, well, w e r well, g i l well, girl, well, girl, well, g i l well, girl, w e i r l well, g i l well, e l r l w g i e l l girl, w well, g e l l l e l l g r l well, w e l e l r l w g i もう一つのテーマはエミリアン・デ・ e レットのリミスで Juan MacArthur Me gusta, me gusta esto, me gusta. Bueno, vamos a pegarnos un paso por un paseo, más bien dicho, un paseo por nuestras redes sociales. Por ejemplo, estamos en nuestra página oficial en t w e 20. Y para entrar en nuestra página en t w es n t e muy fácil: nos buscas en t w、eh, escribiendo n t e zona 69, todo junto y con número. ¿eh? Por favor, zona 69, todo junto y con número. O bien entras en t w e n 20.com barra zona 69. Ahí estamos, conectados y conectadas. Vamos a pegar un saludo a a d r i a n o Gutiérrez que nos comentaba. Por ahí también María Moreno, Elizabeth Serrano también está por ahí conectada a Araceli Bermejo, como siempre. Adrián Rubio también está conectado y nos escribía: Dice, Hola Raúl, porfa, a ver si me podías poner este temazo、eh, en el siguiente podcast. Ya sabes, y se lo dedicas a mi novia Marina Maps,、eh, pues ya de lujo.、Eh, muy bien, pues la siguiente canción se la dedicamos a María Maps, que es ese temazo de Alex B, junto a Janet Cray, ese de Talking Over, que vamos a pinchar en tan solo. unos minutitos aquí en la zona 69 pero antes pero antes vamos a estrenar una, se una sección nueva s í aquí en el programa una sección nueva en la zona 69 La sección en cuestión se me acaba de ocurrir en los últimos 3 minutos. Y esto es verídico. Y se va a llamar.、Eh, vamos a bautizarla.、Eh, se puede llamar.、Eh, noticias del pop que podían interesarnos, pero no nos interesan. Vale, vamos a poner este, este nombre. Es un pelín largo, lo sé, lo sé. Pero es que es así. Porque estoy navegando por aquí por internet. Y me doy, me doy cuenta de, de noticias que, que no me interesan. No me interesan. O sea, puede estar bien. Puede haber gente a la que le interese esto. Pero, por ejemplo, a mí no. Comenzamos nuestro repaso. Las noticias que podían interesarnos, pero no nos interesan, con una noticia de David b Isval, que se separa. Sí, el rumor es cierto: se separa de Elena Telada.、Eh, lo dejamos ahí porque la verdad es que no nos interesa, no queremos profundizar en esta noticia, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Por ejemplo, otra noticia que nos encontramos por la red en los últimos días es que Jennifer López recupera、eh, su video porno.、Eh, no sabemos muy bien esto, pero tampoco quiero saber más. No quiero saber más. Por lo visto, un juez ha fallado、eh, a favor de la cantante One, two, three, y no se difundirá el vídeo. ¿Eh? ¿Nos interesa? Pues no, hombre, si te interesa lo puedes buscar en internet, ¿eh? es muy fácil, es muy fácil. Por ejemplo, nos encontramos también otra noticia curiosa: ¿eh? que Justin Bieber tiene un doble igualito en Perú.、Um, bueno, vale, esto como noticia está bien, como, como titular, pues tú lo ves y dices, vale, no me interesa. <risa> bueno, y hasta aquí nuestra sección. de noticias que podían interesarnos pero no nos interesan e h porque bueno esto es lo que tiene la red que te encuentras muchas cosas y muchas veces son cosas que no te interesan que no te interesan hombre. basta ya de noticias malas hombre basta ya basta ya No, esto realmente es una crítica una queja contra todas esas、eh, esos portales web esas noticias esas esas redes que siempre publican n o t i c i a s sobre los mismos que siempre son pues ya t i n b i e b e r lady g a g a hay más gente hay más gente en la música si ¿sí? por favor por favor hay más noticias que esas en ¿eh? que b e r tiene un doble por dios te gusta la noche esta es tu zona zona 69 Bueno, y aquí va este temón para Marina Maps de parte de su chico Adrián Rubio, que la quiere mucho. <risa> Miércoles entre las 15 y las 16 horas en Global House Radio.、Eh. n o s puedes escuchar a través de globalhouseradio.com y también a través de las aplicaciones de iPhone, Blackberry o Android. Esas aplicaciones de iPhone, de Android y de Blackberry de Global House. e Y mezclamos para ti temas como este de Adele, este Rolling in the Dead. Me encanta, me encanta este tema, pincharlo y me encanta bailarlo aquí en la cabina de zona 6-9. Antes también escuchaste a Alex B junto a Janet Gray en ese Talking Over. Y ahora lo que llega es otro temazo que a mí me encanta, me encanta. Te lo digo así porque estamos entre tú y yo haciendo y escuchando radio. Temas como este de Michael Jackson remezclado por Chucky, este Hollywood Tonight. Con temas como este, casi casi en unos minutos nos vamos yendo, pero todavía nos quedan muchos temazos. Todos los domingos nos mezclamos con Global House, nos mezclamos con Global House para traerte el mejor rollo. Sintonízanos en globalhouse.es entre las 4 y media y las 6. Nos quedamos con Michael Jackson y los i g u i e n t e en son aquí en la zona: el chupa de José A.M. y Javi Torres. レビナ、ィックに入っていったんていったんてい www.ralefd.com. とばきゅうパッチンパッチンパッチンパッチンパッチンパッチンパッチンパッチンパッチンパッチンパッチンパッチンパッチンパッチンパッチンパッチンパッチンパッチンパッチンパッチンパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチパッチンパッパッチンパッチン ・ 3, 4! チューパーチューパーチューパーチューパー。 Escuchamos aquí en la zona 6:9. Va a ir a vídeo, ahí、eh, voy a v í d e o Ya podéis ver en el vídeo de Get Bad, está en YouTube ahí colgado, buscando, porque está, está muy bien, ¿eh? merece la pena. Ahora ya, Kylie minó, o como dice n algunos, Kylie minó, ¿eh? con este put your hands up. En este tema, z o Kylie dice que subas, levantes las manos y estás enamorado. Look around, I see a I'm in these different places to realize Never trying to resist it, just work it out. radio la magia de la radio y del podcast ¿eh? que cada uno estamos escuchando esto a una hora y en un día diferente ¿eh? fíjate lo que son las cosas con esto nos vamos despidiendo la música de k cae m i n o g u este e punto come on hands、Up". Te mazo, te mazo. Con esto nos vamos siguiendo. Ha sido un placer estar contigo en esta semana. Gracias por estar ahí. Ya sabes que cada semana nos conectamos a través de zona69.net a cualquier hora, donde tú quieras y cuando tú quieras. Te puedes descargar los programas o escucharlos online en tu móvil o donde quieras. También los domingos, entre las 4 y media y las 6 de la tarde, aquí conectados en GlobalHouseRadio.com. Y también de lunes a m i é r c o l espero te e s con los mejores temazos entre las 3 y las 4 de la tarde para no dormir la siesta en Global House Radio. Por supuesto, ahí estamos p i n c h a n d o t e temones como el que llega ahora. Me encanta, me encanta. Luis López junto a Bárbara de Muñoz y、eh, Juan Magán en este temazo. No te n u a y no eres el único. Con esto nos despedimos. Estamos en Twitter, en Twenty, en Facebook. Bueno, búscanos por ahí en la músicasenmueve.net. Tienes nuestras redes sociales, vídeos, recomendaciones y muchas más cosas. Saludos, ser felices y que la música os acompañe. En cabina, en、Facebook? cabina, Raúl Fernández. Primero, te lo e s c u c h e s aquí, zona 69. Como digo siempre, que seáis malos, pero que lo hagáis bien. Practicar mucho. Adiós. Zona 6 9 La Música se mueve. Producido por Raúl Fernández. <risa> www.lamusicasemueve.net